Buenos días, una nueva semana, nuevos cambios, nuevas oportunidades para mejorar y tu cafecito de siempre. Prisioneros de la dictadura de la apariencia, víctimas de una sociedad de consumo en la que cuanto más tienes, más eres. Es fácil caer en el error de preocuparnos demasiado por brindar una imagen social de éxito y felicidad, olvidándonos de nuestro auténtico bienestar. Pero ¿de dónde proviene el deseo de aparentar lo que no somos? Hoy reflexionamos al respecto. Escucha. Si lo sueñas, lo... Ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes en esta hermosa mañana. Damos inicio a este episodio número 863 del programa del podcast. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki. ¿Y qué te parece si antes de dar inicio al tema, escuchamos la canción del día? Casi las esperanzas He perdido tanto que no sé imagina Me he pasado noches vacías argumentando Que he perdido cerca toda una vida Porque me quiebran el corazón Y no me salen más las palabras ¿Por qué será que matan mi ilusión y me echan al olvido? ¿Por qué será que el tiempo parece estar en contra y todo me sale mal? Ay, por qué? ¿Por qué será que no consigo y ya no soy capaz? De sonreír de nuevo y pensar que todavía esto puede cambiar Ya no importa, algún día todo esto tiene que Algún día todo esto tiene que acabar ¿Qué pasaría si se acaba el tiempo? ¿Qué pasaría si mañana no despierto? ¿Qué pasaría con mis sentimientos? con todo lo que siento destino es incierto Mejor marcho ya Lo sé Y no me digas que lo intente más Que no me arrenda ya Yo soñé Futuro abandonado y sombrero y después despierté ¿Qué pasaría si mañana todo lo que amo no está? Y pensé, mejor sería que no estuviera aquí Me siento solo como en un desierto Así de triste, así de solo yo me siento ¿Qué pasaría con mis sentimientos? Sería con todo lo que siento Oh yo ya no puedo El tiempo y tú estás pasando todo lo que pasa. Te aconsejo que luches, persiste y nunca mires atrás. No te sientas solo y no hay nadie. Recuerda esos momentos tan breves y felices. la aférrate de que yo irás. Sólo aférrate de que yo irás. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás, que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. François de la Rochefoucauld. Hasta francés tengo yo que hablar para mencionar estos nombres y apellidos, pero bueno, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado Dime de qué aparentas y te diré, y bueno, así dice un refrán popular, ¿no? más o menos, dice de Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Um, un refrán que a algunos le, les molesta, ¿no? Porque obviamente tiene su, su picardía y tiene también su poquito de verdad. Y como decía al inicio de este episodio, estamos presos en la actualidad, en una dictadura de las apariencias. Eh, y ahora con las redes sociales se afianza aún más el hecho de que las personas sientan la necesidad de tener... que mostrar lo que son o lo que tienen sobre todo para que se les categorice y se les um, meta ¿no? en un círculo social um, en base a lo que se tiene, no necesariamente a lo que se es. Y el problema es que cuando, cuanto más nos concentramos en aparentar en que todo lo que hacemos tiene que llevar una foto para subirla a Instagram, a las redes, en que estoy más pendiente de vivir ciertas experiencias para luego mostrarle a otros sobre esas experiencias. Bueno, el problema es que nos olvidamos de nuestro auténtico bienestar y también nos olvidamos de lo más importante para mí, que es vivir en el, el presente. Y como he dicho en otros episodios de este podcast, para mí... La verdadera felicidad consiste en estar presente, en disfrutar el momento, en aceptar lo que está pasando a nuestro alrededor sin juzgarlo, sin querer cambiarlo. Entonces, bueno, esto es un tema, esto de las apariencias es un tema que seduce a cualquiera que tenga en su poder algún dispositivo móvil en este momento y tenga cosas eh, interesantes que mostrar. ¿Ya? Ahora bien, eh, esto se ha estudiado y se ha definido como el complejo de Eróstrato. Te voy a hablar un poquito sobre qué es esto del complejo de Eróstrato y, y te lo cuento de esta manera. Corría el año 356 a.C. cuando en una cálida noche sin luna un hombre llamado Eróstrato Se introdujo a hurtadillas en un templo, se apoderó de una lámpara y la acercó a la tela que envolvía la estatua de Artemisa para incendiarla. Así destruyó el templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Su mano se movió, motivada por la fama. No, pers no perseguía otro fin que pasar a la posteridad. Hoy, El complejo de eróstrato se utiliza para indicar a aquellas personas que buscan sobresalir a toda costa, que quieren distinguirse y ser el centro de la atención, pero en vez de desarrollar sus cualidades y capacidades para realmente aportar valor, destruyen o construyen una personalidad ficticia. Las personas que priorizan las apariencias No han desarrollado completamente todas las facetas de su yo y necesitan recurrir a un personaje ficticio, a una pose, a un montaje, a un montaje para hacer creer a los demás o autofirmarse en la creencia que tienen éxito y que son importantes. Ya para lograr su objetivo no dudan en inventar o adornar excesivamente situaciones de todo tipo. que les permitan transmitir la idea de que llevan una vida feliz y exitosa. ¿ya? Estas personas ostentan sus posesiones materiales sin pudor y a menudo también se vanaglorian de sus relaciones sentimentales, ya que para ellas son un logro más. Jamás tienen problemas, su vida es simplemente perfecta. De hecho, a veces llegan a creerse tanto el personaje que han construido, en mi país le dicen la movie, Que aunque la vida se esté desmoronando a su alrededor, como el frágil castillo de naipes, de naipes que es, eh, se niegan a reconocerlo. ¿Ya? ¿Cuántas personas conocemos que, por ejemplo, sabemos que no tienen una gran capacidad económica y quizás eh, viven, viven físicamente con, con, con pocas capacidades? Cosas, ya, pero tienen que tener un carro de lujo o tienen que tener algo muy, muy, muy, muy caro con lo que pudieran incluso solventar parte de su futuro, invertirlo y demás, pero no lo hacen porque necesitan crear esa apariencia para sentir que son importantes y para sentirse incluidos en una sociedad, entre comillas, que no es más que un pequeño grupo social, donde ellos entienden que necesitan esa apariencia, ¿ya?, Eh, pasa con empleados de bancos, por ejemplo. Los empleados de bancos, por lo menos en mi país, eh, desde que llegan le dicen, mira, tú tienes aquí un préstamo para un carro de buena marca a partir de tal año. Tienes que estar siempre afeitadito a los hombres. Tienes que estar impecable. Cómprate trajes caros. Cómprate, o sea, tienes que mostrar una apariencia impecable porque tú eres parte de la imagen del banco. Eso se puede entender hasta cierto punto. Eh, ya, por un tema de política del banco, ya. Pero hay personas que se lo creen, ya. Eh, hay otras personas que necesitan lo poco que tienen, incluso lo que no tienen, aparentarlo. Y, y todo esto se marca dentro de este rasgo de personalidad eh, llamado el complejo de eróstrato. ¿De dónde, de dónde proviene ese deseo de aparentar Lo que no somos. En la base de las apariencias se encuentra una profunda necesidad de ser aceptados y amados, así como de sentir que somos importantes. Repito, en el tema de las apariencias, el que suele aparentar mucho, generalmente lo que muestra, por lo menos a los ojos, de quienes podemos leer un poquito más allá de lo que se ve físicamente, ¿no? lo que demuestra es una profunda necesidad de ser aceptados y amados y de sentir que es importante esa persona. Cuando somos pequeños, por ejemplo, nos damos cuenta de que los buenos comportamientos, entre comillas, son premiados en forma de afecto y aceptación, de manera que comenzamos a adaptarnos al medio para obtener la aprobación que necesitamos. En la etapa adulta, esa respuesta adaptativa puede transformarse en un patrón neurótico. La persona que vive de las apariencias depende casi por completo de las opiniones de los demás. Y entonces construye una imagen ficticia con la que pretende buscar y tener la aceptación que necesita. ¿Mm? Y el problema es que en muchos casos termina identificándose con esa imagen. Se cree la movie, como decimos en mi país. Lo que inicialmente era una respuesta de supervivencia, no porque necesito ser aceptado porque voy para un trabajo y entonces o voy a entrar a un círculo social. Lo que en principio fue una respuesta de supervivencia termina convirtiéndose en una sobreadaptación y la persona decide y actúa buscando la aprobación ajena, olvidándose de sí misma. Se olvida de construir una vida que la haga sentir bien para crear una vida que se vea bien, pero desde afuera. En el fondo, esa búsqueda de aprobación esconde un profundo miedo a ser rechazado y perder el afecto. Estas personas piensan que si se muestran tal cual son, si son auténticas, los demás no las aceptarán. Eso significa que no aceptan algunas de sus características. Pero en vez de emprender un trabajo interior para aceptarse, para cambiarlas, para mejorar, para quererse, para cultivar la autoestima, el amor propio, lo que tú quieras, simplemente deciden esconderlas. Por eso, cada apariencia es el reflejo de una carencia, una meta frustrada y o un rechazo interior. Quien vive para aparentar se olvida de vivir. Las personas que viven para aparentar no han desarrollado una buena conciencia de sí mismas, no tienen una autoestima sólida, sino que dependen emocionalmente de las, de las valoraciones de los demás. Entonces el problema es que eso les lleva a perder la conexión consigo mismas. No son capaces de identificar sus propias necesidades y pierden de vista los objetivos en la vida, ya que su meta se limita a buscar la aprobación construyendo una máscara de la cual pueden esconderse. ¿Mm? Y como decía yo, en, como, como leía, perdón, en la frase con cafeína, la frase de, del francés, del escritor francés Roche Foucault. estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. Y es habitual que estas personas se, se quedan, que se queden atrapadas en la máscara que han, que han construido, víctimas de la superficialidad y las apariencias, sin poder establecer relaciones sólidas y profundas, ya que siempre están ocultando su verdadero yo y se relacionan entonces a través de una personalidad maquillada. ¿Mm? Um, si en algún momento tú has sentido temor por la ropa que te vas a poner para tal evento, por lo que tienes en este momento. Y tú entiendes que tú deberías tener mejores cosas que las que tienes, porque la gente habla de ti, puede hablar de ti o tu mamá o, o algún familiar que tú tienes vergüenza de que visite tu casa y demás. Tú tienes que hacer una revisión personal, ¿ya?, Porque hay personas que me dicen, yo, yo tengo una persona muy puntual, muy, muy cercana a mí, que su discurso constante es en relación a las apariencias. Que siempre que, que me ve en mi vehículo me dice, este vehículo hay que cambiarlo, Robert, ya, tú eres una figura pública. Tú necesitas tener un carro más avanzado, ya, entonces vamos a invertir en eso. vamos Porque tú sabes que la gente, y así me lo dice, tú sabes que la gente cuando tú vas a un lugar, lo primero que hace es, esa primera impresión es mirarte de arriba abajo y si ves que, tú, si ves que tienes unos zapatos de mala calidad o sucios o si, o si ves tu vehículo va a decir, mira, este es el rover que habla en el programa y le digo, mire o oh, mira, a mí no me importa mucho lo que diga la gente de cómo yo me veo ni de lo que tenga y lamentablemente para usted, pero qué bueno para mí, Yo no me mezclo con ese tipo de gente que lo único que basa la relación en apariencias. No, pero es que cuando tú vas a un sitio es que el que me quiera a mí, el que quiera estar conmigo, el que quiera escucharme va a tener que escucharme con la ropa que tenga puesta, con el vehículo que tenga, con lo que tenga. Ya, entonces es un mito creer que de verdad todo el mundo, la sociedad completa te va a juzgar por la forma en que te vistes, por el carro que manejas. Eso es un mito, eso es una construcción mental que tarde o temprano te va a llevar a ti a una paranoia. Quien de verdad te quiere por lo que eres, quien tiene afecto hacia ti por lo que eres y lo que eres capaz de aportar, porque al final tú transmites eso con tu autoestima, no se fija en eso. Y si... Si tú dices, no, Robert, yo no te creo porque mi trabajo, eso es todo apariencia. Entonces hay un sistema en tu trabajo que está configurado así, pero no quiere decir ni que en otros trabajos pase eso, ni que en otros espacios pase eso. Sí hay códigos de, de apariencias en ciertos trabajos, en ciertas instituciones, en ciertos lugares. Pero eso no quiere decir que el mundo entero sea así. Y lo lamentable, y, y es algo que tú deberías reflexionar, si tú te rodeas con personas que constantemente están evaluando, evaluándote por lo que tienes, por cómo vistes, por cómo te maquillas, que si te peinaste, que si te maquillaste, que si te teñiste el pelo, que ay mira que tú tienes esto aquí, que vea el salón, que date unos masajes, que date una liposucción, yo creo que estás rodeándote con las personas equivocadas, ¿ya? Porque esas son personas que tienen sus problemas también, tienen su complejo de eróstrato. Son personas que no se valoran a sí mismas y como yo no me valoro a mí mismo, tampoco te voy a valorar a ti. Entonces creo que estás en las relaciones equivocadas, ¿ya? Yo trato de relacionarme con personas de las que yo pueda disfrutar por el simple hecho de estar con ellos, No me importa lo que tengan. Si tienen un carro del año, felicidades. Si andan a pie, felicidades. Sino por lo que son. Y asimismo, yo espero que me acepten. Y si no me aceptan, y lo que están es evaluándome, cosa que muy, muy raras veces me pasa. Yo creo que nunca me ha pasado. Simplemente no soy parte de ese círculo. ¿no? Entonces, ¿cómo escapar de las apariencias en esta. sociedad, subcultura de las apariencias. No podemos negar que la presión social existe y que a todos nos agrada ser aceptados. Es cierto, tampoco es que yo voy a andar como un loco en la calle o en un evento donde me inviten. No, yo voy a querer vestirme de la mejor manera que pueda. Sin embargo, debemos asumir que no todos van a probar cómo vivimos o lo que pensamos. Y eso no significa que tengamos menor valor. Por más bonita que te vistas, o por más bonito que te vistas, siempre vas a encontrar una gente que te dice, ¡Ay, no, no tenías que ponerte hoy! Ya siempre va a aparecer uno, porque no podemos agradarle a todo el mundo. Ahora, tú te sientes bien como estás. Tú no estás violando ningún código de conducta. No le estás haciendo daño a nadie. Quédate con tu vestuario, ¿ya? Porque es que la aceptación no puede depender de otros. Tú tienes que aceptarte Tú primero, para que te des cuenta que no necesitas para nada la aprobación de otros. Ya tú tienes que eh, fijar tu identidad, autovalorarte constantemente y blindar tu autoestima para que si tú te sientes bien siendo como eres y teniendo lo que tienes, cuando vengan opiniones de otros, simplemente tú y de manera asertiva le aclaras. Pues mira, qué lástima que a ti no te gusta que yo tenga este vehículo. O que, o que vista sí, pero a mí me gusta y no le hago daño a nadie y me siento muy bien. Y qué lástima que tú tengas que perder el tiempo observándome a mí cuando podrías observarte tú. Ya, como dice, como dice por ahí un adagio de, de mire su paja y no la del otro, ¿no? Más o menos. Bueno, esa es la reflexión que quise compartir contigo en el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que lo compartas en tus redes sociales. ya sabes cómo hacerlo si no te has suscrito a este podcast totalmente gratis lo puedes hacer en el reproductor de podcast favorito y si quieres eh, una versión mucho más personalizada de Te Invito a un Café recuerda ir a plus. y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café agradecerte como siempre por todo gracias por estar ahí no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio. Chao.